¿Cómo andás? ¿Cómo andan Buenas tardes. ¿Ya te acostumbraste que te digan doctor? Sí. Ah, sí. ¿Te gusta? nada me lo mismo. Eh. Ni nunca me presento como doctor. Eh. Pero viste que es como un... Sí, es un cliché como, de pronto. Es sí. como pesada la palabra sí. igual. Es como, sí, al principio me incomodaba. tomar tomá el ladrillo eh, y ponételo eh, arriba en la espalda. sí. Es parte de, le, de, de uno de los estigmas con los que cargan los abogados y las abogadas. Otro es que por ahí la profesión es eh, una fuente interminable de, de dinero. Sí. Sí. es como que los abogados y abogadas somos laburantes es un laburante y no es una fuente interminable de para dinero para nada, está en, el, está en el imaginario popular que uno se recibe y te espera un Rolls Royce en la puerta, no, no es así no tanto pero no, somos laburantes abogados del derecho sí. nada más. No, no está bien, está bien, está bien, pero bueno, sí, claro. uno pasa que el traje también. Eh, tal cual, sí, hay una eh, imagen eh, protocolar que da esa ese concepto del de, o sea, traje, de, que tiene que, es, es lógico, es obvio tienen que andar todos los días vestidos así. Claro, pero porque... en una en, en un pueblo como este, porque claro. en la ciudad de Buenos Aires gente de traje sale abajo de la baldosa, sí, sí. pero en los pueblos más chicos, vos imagínate que hay un tipo que tiene un traje puesto y un eh, un local que tiene un escritorio Claro. Y no vende nada, es millonario sí, sí, para sí. la vista de, del común de la, de la gente ¿entendés? Tal cual, y lo comprendo, pero tiene todo que ver con esta imagen Incluso diría, eh, no sé si um, un poco antigua de cómo era la profesión antes sí, claro. Creo que hoy en día sí, sigo usando saco, yo, yo uso saco cuando laburo, en este momento no lo tengo no. He venido un par de veces porque cuando salgo sí. del estudio estoy, estoy disfrazado de pronto de abogado pero creo que responde más a una imagen antigua del abogado más protocolar con un proceso mucho más escriturario eh, o escrito, quise decir, claro. eh, pero que me parece que hoy en día no responde a eso o pienso que no debería responder tan así claro. a la, la profesión, es más tiene que ser más llana la profesión, claro. tiene que ser tenemos que hablar más en lenguaje claro y demás. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de mmm, la famosa, voy a utilizar un término periodístico sí. que un poco no me agrada, pero lo, me lo tengo que usar, que es la famosa puerta giratoria. Sí. Si yo te tengo que preguntar a vos qué es la puerta giratoria, mi abuela eh, me lo responde enseguida, quiero saber vos qué decís. sobre no, la puerta de la puerta giratoria de la justicia tiene que ver con eh, los eh, chorros, los ladrones y más que vinculado a los chorros a los ladrones los asesinos no es tan fácil que entren y salgan ¿no? pero entonces puerta pero giratoria sí, es, va y viene ese eh, día eh, los chorros como entran salen exacto, como entran salen a la comisaría a la de comisaría, pronto. exacto, detenidos por algo que hicieron el indignómetro social lo dispara ah, pero es, es la gente quiere sí. se, se indigna pero estamos todos que se, se convierten en San Martín todos. lo cual es completamente entendible, eh Y acá no no juzgo eso, al contrario, lo comprendo. Y, y yo también me marco dentro de esa indignación porque me parece que a todos nos indigna el delito. sí claro eh, Entendemos que hay una situación de años en Argentina, de informalidad laboral, de crisis en el mercado de trabajo y demás, que muchas personas se quedan afuera, pero hay muchas otras que buscan dignamente su trabajo y su oficio uh -huh. entonces, y no eligen el marco delictual para vivir. Entonces creo que hay una diferencia ética muy grande y creo que no hay, hay que ser inflexible, en es mi opinión. Uh -huh. Pero qué voy a decir entonces puerta giratoria, ¿cómo lo podemos aclarar desde el desde la desde el derecho o cómo el derecho responde a esto y cómo finalmente sucede? Entonces para eso vamos siempre a volver a nuestro texto sagrado, que es la Constitución Nacional. Uh -huh. En la Constitución Nacional nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo Jorge que Las provincias han delegado muchos poderes en la nación, pero se han reservado otras. Uh -huh. Si querés, algún día podemos tocar un poco esa pata histórica que me parece interesantísima y que da muchas respuestas a nuestro país, a diferencia de la República Ori Oriental del Uruguay, que sí. tiene un sistema unitario, nuestro sistema es federal. Tiene mucha relación con la dimensión de la Argentina lo y a lo largo sí, claro. y con la dimensión del de Uruguay, o la dimensión del Bolivia o la, la, la, la extensión de Brasil. A qué voy entonces, las provincias se reservan la posibilidad la posibilidad no, se reservan la facultad de dictar los códigos de procedimiento. Voy a decirlo claro. El Congreso de la Nación va a sancionar cuatro códigos nacionales, entre esos cuatro códigos está el Código Penal. Esto significa que el homicidio simple, ocho años, o el homicidio agravado con el homicidio, homicidio agravado con uso de arma de fuego, sí. Va a tener la misma escala penal si lo comete eso, si se comete en Santa Rosa la Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, en Cala Muchita, en, Santa Rafa, en San Rafael Mendoza o en donde sea que pase en el país, uh -huh. porque es un código penal nacional. Ahora, las provincias se reservan la facultad de cómo lo van a aplicar, entonces acá entramos en el código de procedimiento, lo que en la facultad se trata en la materia de derecho procesal. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Esto sí. es un derecho procesal entonces lo vamos a decir incluso más sencillo es cómo vamos a aplicar este código penal y acá por qué arranqué hablando del de federalismo porque tiene mucho que ver con la extensión de la provincia la cantidad de habitantes la complejidad delictual que tenga no es lo mismo la capacidad de respuesta que tiene en la administración justicia la tierra del fuego que son sí sí muy pocos tal vez la provincia menos 70. poblada mi personas creo que viven. muy chico Con la Provincia de Buenos Aires y puntualmente el Conurbano bonaerense o el Gran Rosario y la Ciudad de Rosario. Sí. está Entonces, <coughs> cuando hablamos de Derecho Penal tenemos que tener en claro que hay institutos de fondo, institutos de forma. ¿Hasta acá como venimos? Perfecto. Bien. Vamos ahora a la Provincia de Buenos Aires. Siempre me parece a mí que lo mejor para entender algo que no conocemos es decir de lo más grande a lo más chico. Sí. Entonces arrancamos desde el federalismo, Achicar. como la regla de juego general, vamos a lo, la diferencia en Derecho Penal de fondo y de forma, es decir, Derecho Penal Nacional y Derecho Procesal. Y ahora vamos a ir a la provincia de Buenos Aires y a este título que nos citamos hoy, que es Puerta giratoria En la provincia de Buenos Aires, o sea, de la General Paz hasta Carmen de Patagones, una persona cuando comete un acto posiblemente de gravedad tal que sea eh, enmarcable dentro de un delito penal, ¿sí? ya sea un robo, Cualquier tipo de delito penal, vamos a los más más, más fáciles sí. de, de observar o de ver. Quien va a iniciar una investigación va a ser un empleado del Poder Judicial que es un agente fiscal. Un uh -huh. funcionario público, abogado con título de tal, que responde a los intereses del Estado en la averiguación del delito. Que le decimos fiscal, título completo, agente fiscal. Uh -huh. En el otro lado va a estar un defensor. ¿sí? Va a estar designado sí. para defender a esa persona que está imputada. Sí. Es inocente en el estricto término de la palabra inocente a la que me refiero, uh -huh. o sea, no que haya cometido no, sino que no tiene sentencia ¿Está? y por el otro lado en un juez de garantías ese juez de garantías está a cargo de la, como su título indica, cumplir con las garantías constitucionales durante todo el proceso en el marco de la IPP la IPP, sabe lo que es? investigación penal preparatoria, exacto eso es, el la etapa procesal en la cual el fiscal va a investigar qué pasó y si esa persona es presumiblemente el autor del delito. ¿La una... investigación la lleva adelante el fiscal? ¿Cómo? ¿La investigación de la situación la lleva adelante el fiscal Las... o el juez de garantía? No, la lleva adelante el fiscal y esa es una diferencia muy grande con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay juez de garantía, Hay jueces de instrucción y lo lleva adelante el juez. El juez, okay. En la provincia de Buenos Aires, quien tiene la responsabilidad de iniciar y de investigar qué pasó? Es el agente fiscal. Okay. El juzgado garantías tiene la función de justamente De velar Velar por las garantías constitucionales de todo el proceso ¿Para qué? Primero para velar por la garantía Constitucional del derecho de defensa de esa persona Y segundo para que Ese expediente tenga una Sanidad tal de que Llegue eventualmente a un tribunal oral federal sí Que se eleve a juicio oral Sin ninguna nulidad procesal Es decir que sea todo como, Correcto, correcto limpito Que la defensa no tenga ninguna posibilidad de plantear que haya habido una nulidad tal que obstruya el accionario de la justicia. Ejemplo, no me quiero poner técnico, pero vamos a tener un ejemplo sí, rápido. Sí, al momento de levantar 30... las pruebas... Eh, eh, que el, Por ejemplo, que no lo hayan notificado. Exacto. O declaración del 308 sin abogado. No le pueden tomar una declaración a la persona que la están averiguando sin abogado, por ejemplo. Entonces, quien tiene que velar por ese tipo de cuestiones el de garantía, es una tarea fundamental. Hasta acá me seguís. Perfecto. Pero todavía no llegamos a la puerta giratoria. ¿Cuándo se produce la puerta giratoria? ¿Cuándo? Cuando una persona es aprendida con H en el medio, ¿qué significa aprendido? Va un policía circulando en su rondín policial habitual por el centro de Cañuelas y ve que dos personas están entrando o intentando entrar a un local comercial. El policía lo detiene. Y lo lleva inmediatamente la comisaría, uh -huh. le da aviso a la fiscalía de turno y ahí nomás esa persona queda aprehendida, repito, con H en el medio, sí. no aprendido de lección. De que le va a aprender. Claro. ¿sí? Aprendido por un término determinado de horas, de tiempo, es el primer eslabón cuando una persona pierde su libertad, la aprehensión. Uh -huh. Y esa persona ya está a disposición de de la fiscalía de turno y juzgado de juzgado garantías. Ahora bien, cuando una persona en el marco de un proceso penal, en la provincia de Buenos Aires está siendo privada de su libertad, tiene que ser justificada esa privación de libertad. ¿Por qué? Porque en la Argentina en general, y en la provincia de Buenos Aires en particular, artículo 144 del Código de Procedimiento, toda la averiguación del proceso penal la persona tiene que pasar en libertad. Uh -huh. Dicho de otra manera, cuando vos quieras detener a una persona, solamente... Yo estoy diciendo lo que dice el Código Procedimiento, no es una opinión mía. Uh -huh. Ahora vamos a ir a la opinión, tanto tu, tu, tuya como mía. Lo que dice el Código Procedimiento es que una persona tiene que estar detenido solo por dos motivos, que son los casos de riesgo de la averiguación penal. Es decir, el Código lo, lo, los tiene como eh, medidas de coerción penal. Es decir, nos tenemos que asegurar de que vos no entrospezcas en la investigación. Uh -huh. No estamos diciendo que seas culpable o no. Te tenemos que encerrar porque nos estás complicando la investigación. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Cuando hay fuga, o peligro de fuga, sí. o cuando hay posibilidades de que entorpezcas la investigación. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ¿viste sí. el caso de AMIA? puedes entorpecer la investigación porque tengas poder, porque tengas gente conocida, porque puedas eh, no sé ir y, y agarrar un celular y borrarlo. Vamos a decir algo sin dar nombres. ¿El jefe más importante de la barrabrada más grande de, de un club de Argentina tiene poder? Sí, claro. Es una persona que debería estar detenida en el marco de una averiguación penal. No es lo mismo que una persona cualquiera. Es decir, un tipo sea. que maneja 500 tipos, que tiene un caudal de dinero muy grande. Sí, sí que tiene contactos políticos, Por judicial, todos lados. Eh. Eh, es evidente que tiene contactos uh -huh. por todos lados y se puede fugar del país incluso. Que con una avioneta se cruza el Uruguay y se sí, fue del país. Sí, exacto. Se fue. Para que sea más más gráfico, eh, una de las causales de entorpecimiento de la averiguación del atentado de AMIA es que los tipos no están. Claro. Claro es un peligro cuando se fugan la averiguación penal se, no, no puedes continuar porque ahora ahora justamente la semana pasada el, el Congreso de la Nación sacó una ley sí diferente para de, poder de, avanzar de, frente a la ausencia del imputado jugas eh, jugado en, en ausencia exacto juicio juicio, juicio en, ausencia. en ausencia pero eso ya es fuero nacional federal estamos en la provincia vamos a ir entonces así son las cartas del juego el juez garantías... por orden del Ministerio Público Fiscal autorrequisitoria de detención, solamente lo puede tener si comprueba que quiso fugarse o que tiene la entidad económica tal o el poder tal de entorpecer la investigación. Una, salve de ahí ¿Y si tiene antecedentes penales? Bien, para Entonces, hasta acá quedó claro. Sí. ¿Qué pasa? La mayor cantidad de veces que los jueces de garantía disponen la detención de una persona, ya sea la aprehensión o la detención de una persona... Prácticamente la detención y posteriormente la conversión de esa detención en prisión preventiva. Uh -huh. Que, antes de, de seguir, aclaración importante. Hasta acá la persona es inocente, no tiene sentencia. ¿eh? Sí, sí. Está claro esto. Muy bien. Ya sea que estás aprendido, detenido o en prisión preventiva, dijimos que los jueces solamente lo pueden disponer en el marco de dos causales de, de, de riesgo procesal. Fuga e intorpecimiento. Pero en ningún lado pasó en este caso que estamos planteando. Ni siquiera lo conocen. O sea, no tiene poder... Y no se quiso fugar, pero está detenido. ¿Por qué? Y acá es cuando se empieza a complicar la música, porque el baterista toca un tema, el bajista uno y el guitarrista otro. ¿Por qué? Porque el juez de garantías y también el fiscal apelan a conceptos de derecho penal de fondo, no de derecho penal de forma. No están aplicando el Código de Procedimiento de la Provincia, están aplicando el Código Penal. Uh -huh. Entonces van a usar un criterio sustancialista para justificar institutos procesales. Uh -huh. Y acá es muy riesgoso porque estamos ante un abuso de eh, las competencias materiales de ese organismo jurisdiccional. Lo voy a bajar o lo voy a decir en otras palabras. El juez, en vez de justificar la detención en los peligros procesales, la justifica en, lo que dijiste recién, la reincidencia. Es un instituto penal de fondo la peligrosidad de la persona instituto penal de fondo eh, qué más podemos decir eh, la reinciencia dijimos la, la peligrosidad de la persona eh, podemos hablar de eh, la de la falta de reinserción social que puede tener uh -huh. de cualquier el eh, a característica que revista el artículo 34 del Código Penal. Ahí van a buscar algo a la, a la regla general para es, tenerlo detenido. Pero que no corresponde. Uh -huh. Porque el juez de garantía tiene que aplicar el Código de Procedimiento. Está bien. Esos institutos de fondo van a quedar para el Tribunal Oral Criminal que se pueda llegar a formar. Ese sí va a usar esos esos, esos conceptos fondales, uh -huh. sustancialistas. Entonces... Sucede finalmente que esto termina es una conversación pseudocientífica o científica, no, no pseudocientífica, académica de laboratorio para pasar algo que pasa y que sucede diariamente, que es que hay una inseguridad jurídica tal que no sabemos qué reglas de juego son. Porque hay un juego de garantías que dice no, lo que pasa es que si yo pico el código de procedimiento y te digo que solamente puedo tenerlo si se Por fuga, dos causa... el tipo lo tengo que largar, y me prende fuego la ciudad, ¿y qué va a pasar? Y largo y largane a todos. ¿Y quién paga las costas? Ese juez uh -huh. se le da vuelta a juzgado. Porque, recordemos algo, los jueces que son empleados del Poder Judicial y finalmente del Estado... O sea, en el Código de Procedimiento, si vos tenés antecedente, pero no cumplís con las otras dos normas, para tu casa de vuelta. Pero ¿por qué? la mayoría de los casos. Y, pero ¿por qué es inocente? Dentro del planteamiento del Estado de Derecho En el que nos uh -huh. encontramos Porque el, sí. la persona es inocente Hasta que no tenga sentencia claro. Y no cualquier sentencia Sentencia firme, no sí, sentencia sí, definitiva ¿sí? Sentencia firme que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Dice que es solo cuando hay Dos instancias que se han producido Hechos y Derechos uh -huh. Entonces, estamos decidiendo sobre la libertad de una persona y finalmente sobre la vida, porque recordamos que una persona privada de su libertad puede perder la vida, sí. porque en el marco de las condiciones carcelarias de la provincia universitaria una persona puede morir uh -huh. ahí, es que nos encontramos en esta conversación bastante eh, inhumana, por llamar de alguna forma, en la cual, como decía Eduardo valiano la inseguridad jurídica y la justicia es como la víbora, solamente le pica a los que andan descalzos. La persona que va a estar en prisión preventiva generalmente son de recursos bajos porque el marco delictual general es eh, propio de las clases más vulnerables uh -huh. vamos a te lo voy a llevar un ejemplo sin ser clasista ni mucho menos pero los delitos que requieren una complejidad intelectual más avanzada como el delito de estafa o de defraudación tributaria o de evasión fiscal o de, que todos tienen prisión preventiva efectiva sí. no están detenidos en el marco de la investigación plena preparatoria en cambio, el tienen otro chorro resort, de gallina, tienen otro tipo de abogado. Por supuesto. Y tienen otra capacidad de respuesta frente a esa eh, atribución de ese juego de garantías que quiera detenerlos. Entonces, me parece que lo que estaría bueno es por lo menos de mmm, sumar al debate o a la agenda pública para que la gente cuando se indigne con la puerta giratoria que yo también me indigno, y esto es a título personal no es del programa ni mucho menos ni tú vos tendrás tu criterio a mí me, me, también me, me indigna el, el lo dije al inicio el, el, la, el delito pero creo que nos debemos una, un debate respecto del plexo normativo que tenemos porque termino diciendo esto, no es responsabilidad del juez de garantía, el juez de garantía cuando se, lo, se le tira esta bandera de la puerta giratoria, te puedo responder con mucha justicia, en mi opinión, valga la redundancia, es la ley que tengo. O sea, si quiero trabajar diariamente... Para ese proceso de la, claro, de la si causa. Quiero, si quiero trabajar conforme derecho, como es la formación nuestra y conforme a la formación de la facultad, y que tenemos que tener un respeto casi restricto por la ley, y por los principios procesales, jurídicos y demás... Pero el tipo te dice, si yo aplico el código procedimiento, a este tipo lo tengo que largar. Uh -huh. Entonces tengo que agarrar de algo para detenerlo. Porque es peligroso, porque, no sé, tiene medidas anteriores de, de perímetro de exclusión, o porque, no sé, tiene reincidencias, etcétera, etcétera. Que después, otro debate, si crees ¿qué es la reincidencia? ¿Una reincidencia con sentencia cumplida sigue siendo reincidencia? Es decir, el tipo tiene que agarrar toda su vida con esa sentencia. Claro es un debate, sí, eso ya, la ya la cumplió se <risa> supone que al Estado no le debe nada, entonces eso cuenta como reincidencia, volvemos al tipo lo tienen que detener de vuelta por reincidente el tipo dice hace 20 años que hice eso entonces, no es una defensa de los chorros ni mucho menos, lo que quiero decir es es una crítica a la normativa que tenemos y a cómo esa normativa es responsabilidad en mi opinión de los legisladores uh -huh. es un debate del poder legislativo no del poder judicial el poder judicial me parece que hace lo que puede con lo que tiene con las condiciones estructurales incluso de delicias que tiene uh -huh. de tecnología de innovación de falta de personal etcétera etcétera lo mismo policía y con eso los tipos nosotros también yo como nosotros como abogado, hacemos lo que podemos con la ley que tenemos entonces uh -huh. Y me parece que, fin, cierro con esto, si te parece, la ley me parece que se tiene que aplicar para todos igual. Porque siento que en ma, puntualmente en materia penal hay un derecho penal para pobres y hay un derecho penal para ricos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted Muy interesante la explicación de hoy. En eh, redes sociales y contacto. Estudio en Instagram. Estudio López Catervi. ¿Cómo suena con B corta? Esto es parecido a Icardi. Yo capaz que somos parientes. Vos viste que Icardi suena igual que catterby Le vamos a hacer la misma zona de Italia. Ah, pues pasa es que le escondé, pero claro. viste que la fonéticamente no sé si viene la Eh, bueno, pero un buen asado allá en Turín, no, en Turín, no ahora en, Turquía, en, Turquía. Sí, sí, en Turquía. Turquía. Turquía. Tiene casa en, en Milano Milán. Sí, en, en, en el lago di Como. En el lago di Como. <ríe> bueno, in en Instagram estudio López Caterbi C A T E R B ahí, o si no un WhatsApp al 2226 45 72 13. Gracias. Gracias a usted.